acá, ansiosa eh, muy bien, muy bien ensayando todos los días, aunque la gente ¿viste, a veces piensa bueno, ya se armó la obra y, y listo y siguen girando, no, mi directora me quema la bocha todos los días sos una mujer de multitareas ¿no vos? ahora el teatro el teatro, las de las series eh, la verdad que estoy y mamá, primero que todo mamá claro, Así ni hablar que, sí. soy, soy como todas las mamás argentinas ¿no? hacemos de todo un poco Bueno, te tenemos en Cañuelas el sábado a las 9 de la noche, contanos un poco de qué va el espectáculo Dani la Chepi, Viví como querés, algo así. Vivila como querés, así es el nombre del show, que es una frase de un tema mío y de Cde Plate, quien es mi director musical, que bueno, claramente el espectáculo eh, el lilo conductor del espectáculo desde el humor es eh, dar este mensajito, ¿no?, a través siempre de, de del humor como es mi como me caracteriza a mí de vivir la vida como querés como quieras eh, sin que te te importe lo que diga el otro que la vida es una sola eh, todas somos ejemplos de y todos de resiliencia yo me siento un un referente de, de mis fracasos miles de fracasos que probé como dice la soles eh, incendios que provoqué y, y acá estoy no eh, subí arriba de un escenario, después de haberme caído hasta la mismísima bosta, estoy acá. Así que es un lugar, es un momento, es ahora 40 de show, que, que la gente, me fascina verlo, si lo veo después en las fotos que, que, que me muestra la producción, o que me manda la gente, eh, estallados de la risa, digo, wow, ¿qué es el, qué le qué le estará, qué le ¿quién será esta señora? ¿De dónde viene? ¿Qué le habrá pasado? Eh... Viste, cada uno tiene una historia distinta y me las cuentan en la puerta cuando me quedo sacándome foto y para mí es tan hermoso porque eh, la risa cura, ¿no? Claro, o, por lo menos vivís mejor. Sí. Eh, entonces esa hora y pico que, que se estallan con cada personaje que que sale eh, de mi fragmentada personalidad y eh, un músico en el escenario con, que es un violero de la puta madre y cantante y todo, la gente se va como... No sabía que era así, viste porque uno está acostumbrado al stand up y demás y esto eh no, sí tiene stand up en los monólogos, ¿no? Pero pero el resto es otra cosa, así que estoy estamos como familia de de teatro muy pero muy orgulloso y ni hablar mi hija, ¿no? Que, que está ahí al lado mío en las patas ayudándome a cambiar todas las funciones, feliz y orgullosa de su mamá y yo de la hija que tengo. Claro, Chepi toma referencia a la gente porque vos decís, bueno, le damos un rato de de humor, de música, y de bueno, olvidarse de, de los problemas, ¿no? Sí, eh olvidarse un poquito, ¿viste? Por claro. lo menos cuando entras, eh, hasta que empieza el show o estás seguro con el celular, viendo dónde están los pibes si comieron, si le dieron el uprofeno, eh <risa> si del eh, local y el el empleado eh, o el jefe te escribió lo que sea. Y cuando empieza, ¿viste? Y ponen los los celulares en silencio Ves cómo se produce ese silencio, pero no el silencio a mí me asusta obviamente no como tal artista, pero ese silencio que de golpe se convierte en la primera risa y la segunda risa, y creo que a los no sé pasarán del primer personaje que entra que la gente se sorprende no sé tres minutos y ya eh, la gente ya está distendida claro eso es lo que me, lo que me gusta no que nos. claramente con las redes nos vemos tan cercanos eh que que a los tres minutos ya están hablando, opinando, viste, soy show como muy opinado. Yo que es como te acuerdas del programa de Mauro Viale, claro. que todos hablaban, se gritaban y qué yo es como por momentos digo, "Eh, güaguaguaguas, ese Ángel Ibri y ustedes las angelitas, vamos de a una." Bueno, pero eh, está es bueno hermoso. eso que se sientan parte, el público se siente muy parte. Es que el show eh yo hice te, siempre que vamos a estrenar un show nuevo, hacemos muchos ensayos generales. Eh, esta vez pusimos cuatro, nada más, eh va la directora sí. y en el último le dije no, quiero no no sé le digo no me no me siento cómoda con esto, y me dice Dani, te, lo que te digo del 2018, el show lo hace el público lo claro. hace el público el que lo hace, entonces no es lo mismo que te toque un público viste más timidón, que te toque un público diferente o un señor que te salta diciendo el otro día me tocó un señor de setenta y pico de años que me empezó a contar. que tenía ganas de incursionar eh, por otros lados y que la mujer que estaba ahí no quería porque era una pacata, y no, no, no, no yo no lo podía creer, y eso desvió el show en un momento y después obviamente se vuelve a vuelve a tomar su curso, pero en esos momentos decís, yo necesito escuchar a este señor y les pregunto a la gente, ¿lo escuchamos? ¡Hey! tan todos Y es espectacular, la verdad, yo eh, estoy muy orgullosa y muy contenta. Bueno, Dani, la idea era hablar un ratito, invitar a la gente de Cañuelas, Lobos, San Vicente, alrededores, que por lo general tienen esta oportunidad ahora de verte a vos el sábado 8 de junio después de las 9 en el Cine Teatro Cañuelas con este espectáculo que venís rodando desde hace cuánto. No, este es nuevo. Lo estrenamos ahora hace dos semanas eh, o tres eh, en el norte. Eh, así que nada que ver con el anterior. Eh, así que van a ver algo nuevo. algo totalmente eh, nuevo y los personajes bueno son los, los mis dos personajes que son parte de mi personalidad los dos y de mi historia eh, pero con, con otras cosas con los vestuarios con la gente se imagina otra cosa viste que yo voy con el chincito y, y la remera con el vasito al lado no no no no se van a encontrar con un hermoso espectáculo y esto me creo que es lo único que puedo decir mi hija Que, que puedo hablar de eh, maravillas y eh, y siendo objetiva no pero a veces no y decís, ah qué lindo y, y del otro lado dice bueno qué qué modestia aparte no no pero nosotros nuestros hijos son lo mejor y este espectáculo para mí eh, es lo mejor que hice hasta ahora es tiene todo yo quería lograr que con Nora Ligo, que es mi directora que tenga todo y esto tiene todo. Eh, y me gusta que la gente se queda con ganas. Claro. No hay un show que no pidan otra, y eso está buenísimo. Bien, Dani, invitamos al público de Cañuelas y alrededores que esté escuchando la radio, el programa, y que también hoy en las redes sociales estamos también un poco más cerca. Se pueden seguir sacando entradas hasta el sábado, como la vieja usanza, ¿no?, que ibas a la boletería del Teatro Cañuelas, sí, o si no, a través de tus redes. A través de mis redes, y yo siempre dejo en historias destacadas, porque siempre, los productores no les gusta hacer esto, pero a mí sí, sí. Eh, porque quiero que vaya todo el mundo, yo tiro promo, pero de todos lados, con tanta tarjeta, con esto, con el otro, pagalo con descuento, te dan eh, tres cuotas, cero interés, todo porque yo cuando me voy a comprar un buzo lo compro en cuotas claro. también. Así que eh, en mis redes van a encontrar y en Facebook también, subo los links para que la gente entre y tenga, es una entrada, no es cara la entrada claramente a comparación de otros espectáculos, pero eh, igual me gusta darle facilidades a todo el mundo.